هداك لصديق المغيار في محينه وكلوه الخليع ونسى ولسانو في الغربة والمحنا عينا نحكيه السحراوية ويلي في الخيمة وحدو يساني هاداك الصديق المغيار في محينو. Guaraní de Paraguay tienen como creador a Nande Ru. Nande Ru que representa la libertad y vuela en el cielo. Nande Ru es el colibrí para el pueblo guaraní que ahora mismo está viajando hasta el Sáhara Occidental. muchas más cosas. Amigas, amigos un montoncito de átomos se han congregado aquí formando en medio del éter un cayuco que se llama Irradia y, es y este cayuco está donde hace sol y donde hace luna está en el norte y en el sur y en este momento en concreto en este momento en concreto está en Haití, está en Senegal, está en Tenerico y está en el interior de cada uno de los que quieren ayudar en este océano. 7.5 Radio Geneto, una radio comunitaria Y aquí entre los átomos que se han congregado y están mezclados Hay átomos que vienen de varios lugares del mundo Y en primer lugar hay que saludar a aquellos que hacía más tiempo a los que no nos unían Los átomos del Dr. Yusufa y cómo no amigas amigos sí sigue estando en el cayuco controlando todo lo controlable y parte del incontrolable el doctor Manolo venga buenas noches gente y power to the people Rayron Rayron no hay que dejar para mañana <ríe> Saludamos a través de las ondas al doctor I, e, que puede estar escuchándonos, y a la DJ Pili. Ya están conectados los Skype, los Messenger, las webs y todo eso. Tres ordenadores, estamos aquí a tres bandas. La información irá fluyendo. Y sí, otro mundo es posible. Aquí con afán de ser amigos y de hacer amigos, un montón de gente en distintos lugares del planeta anda haciendo cosas y queremos conectarnos con ellos, conectarnos contigo. Si a lo largo de la emisión mmm, sientes de una forma subliminal una cierta invitación a desprenderte de un poco de materia, si de pronto sientes que tienes tal vez demasiado dinero, bienes o poder, pues te... Decimos que a lo mejor no es tan malo que te deshagas de un poco, porque a lo mejor puedes perder un poco el control de los demás y ganar en control de ti mismo. ...gracias a la música que nos la ha traído el doctor J ...y cómo ha ido esta semana llena de cosas... Eh, ...me gustaría saber un poco cómo lo llevan los compañeros... ...porque este es el momento para enterarnos... ...de cómo otros ojos y otros oídos han podido captar la realidad... ...y hacernos juntos una visión más completa de qué está pasando y qué queremos hacer en medio de lo que pasa. Manolo, ¿cómo has visto tú estos días? ¿Qué te ha llegado más? Bueno, vamos a ver. Eh, yo en principio, hace ya un poco de tiempo, eh, tomé una decisión que era, si no sabía dónde iba, pues me tenía que parar para saber de dónde venía. ¿no? Y entonces cuando me he puesto a, a, para, a pensar de dónde vengo, pues veo que por el camino están pasando muchas cosas. Y cosas que tienen mucha gravedad. Entonces, ¿cómo lo veo? <ríe> pues, como normalmente acostumbro a ver las cosas bastante negras. Pero siempre nos queda el atisbo de que otro mundo es posible. Y creo, creo, que hay mucha gente que opina igual, ¿no? Entonces... ¿Tal, vez esto, tal vez esto, Manolo, te ponga un poco más positivo dentro de tu onda de luchar por los derechos. Sí, sí, sí. Luchar por los derechos o el que no cumpla el derecho que se le suelte un buen revés, ¿no? ¿Te imaginas, no? Yusufa. <risa> ¿Qué tal está la comunidad senegalesa de Tenerife? ¿Cómo van las cosas? Bueno, la cosa está bastante muy bien el único problema que tenemos es que solamente en esta semana que nuestros, eh, nuestros vicepresidentes ya se ha encontrado en Senegal sin quererse, que se fue una, en una repatriación. ¿Cómo? ¿Vuestro vicepresidente? Sí, el vicepresidente de la Asociación de los Murmuros Unidos. Ah, y la y Asociación de Inmigrantes S Unidos de Tenerife, de senegaleses De senegaleses que estamos muy dolidos Y hemos intentado y ayudarle Pero no hemos podido nada con, la, con las políticas ¿Sabes cómo es las políticas? Y al final lo mandaron allá Y que, bueno, hay que pasar la página y seguir de frente ¿Cuánto, lle cuánto tiempo llevaba aquí? Él lleva ahora siete años y casi pico Siete años y seis meses ¿Siete años y seis meses? Sí, lleva bastante tiempo aquí Y que no ha tenido suerte de conseguir los papeles y la documentación. Y al final que... Pff, y lo fueron a buscar hasta en su casa y lo mandaron allá. Ostras, pues en primer lugar, gracias porque no sabíamos nada. Uh -huh. Y probablemente pocas aso eh, asociaciones y personas sepan esto. Uh -huh. Que un miembro destacado de una asociación que con siete años uh -huh. en Tenerife... ¿Cómo se llama él? Se llama Amadou, el chico que venía con nosotros aquí en la radio. Amadu A Amadou, lo han... ¿A Amadou que estaba aquí en la radio con nosotros? En la radio que nosotros varias veces es un tío de luchadores y siempre está con los movimientos de inmigra... inmigratorios y que Uf, nada, ahora mismo y que allá, se haya encontrado en Senegal. ¿A Amadou que su apellido cómo es? Guada. Guada. Sí. ¿Y él está en qué sitio? En Kaulak. Bueno, pues entonces importantísimo que Amadou desde Kaulak pueda hablar aquí en Irradia cada viernes no Sí, lo intentaremos si Dios quiere. Lo conseguiremos. lo conseguiremos y lo también. Porque Dios quiere, ¿no? Inshallah. Is <risa> y todos queremos. Sí. Entonces Dios también, claro. Pero cómo no va a poder hablar con nosotros Amadu y contarnos... Está en Kaolak. Está en Kaolak. ¿Has podido hablar con él después de su regreso? me no, mete que bueno, realmente que él ha ido, yo no he podido hablar con él porque todavía no tengo su teléfono y no me ha llamado. Y yo tenía cita el miércoles para ir para leer y luego me llamaron y el mediodía que ya ha cancelado la cita y la visita. Yo le pregunté, pero ¿por qué y me han dicho que él ya no está? ¿Y dónde está? Y me han dicho que no sabe dónde está. Imposible, ¿Cómo, cómo, ¿cómo puede ser eso? Y no sabe dónde está y él no está. Y luego, y tal vez le digo que tengo que llamar no sé cómo es Pero palabra. estás hablando, Yusuf, de ir a visitarle al centro de internamiento. El centro de internamiento. En Olla Fría. Yo tenía cita, pero luego me llamaron que la visita ha sido cancelada porque él ya, ya, no, ya no está. Y pregunté y dice que se le llevaron. Ostras, y mira, y a, a nivel de abogados y así, ¿no había posibilidades es que de...? En realidad, Amor también quería ir, porque Amor estaba un, poco, un poquito agobiado de cómo lleva mucho tiempo aquí luchando, no ha conseguido los papeles, la documentación, la cosa está muy mala ahora, ¿sabes cómo es la cosa ahora? Y se ha desanimado y él, últimamente que fue un amigo suyo para verlo en el centro de entrenamiento y le ha dicho que... Tío, la verdad es que yo me refería a irme en África porque la cosa está aquí muy mal y que voy a acercarme a la familia, a ver si puedo hacer algo así, porque, a ver si puedo hacer algo ahí. Y mira, y… Mmm... Puedes conseguir el teléfono de él, ¿no? ¿Se puede conseguir? Sí, se puede conseguir. Con tiempo se puede conseguir. Vale, para intentar tengo... contactar con él y que él sí. pueda hacer cosas desde ahí, vincularse a alguna asociación uh -huh. y seguir luchando. Hay una oportunidad muy buena uh -huh. de comunicarnos con Amadú, con este Amadú, Amadú sí, Web, sí. y con otros, que es el Foro Social Mundial. ¿Eh, Manolo? Sí, sí, creo que va a ser en febrero, ¿no? En Dakar. En Por febrero, el, entre sí. el 6 y el 12 de febrero... En Dakar. Bueno, tengo buenas noticias de eso. Ok, no me puedo olvidar de decirlo. Eh, en el foro mundial, los foros mundiales, viene habiendo una gente que si es, se esfuerza porque quienes no pueden llegar al foro, quienes no pueden pagar un pasaje, puedan participar interactivamente. Y ¿no? entonces intentan montar sistemas de comunicación en directo, videoconferencias, etcétera, de bajo coste, evidentemente, porque los movimientos sociales. No funcionamos, evidentemente, con grandes capitales. Pues ya están montándolo en Dakar. Es decir, que con toda esta antelación ya hay gente en Dakar montando estas experiencias de Dakar expandida, lo han llamado, Dakar expandida, y se puede participar desde ya. Hay un contacto en concreto de una persona que habla español perfectamente, que se llama Liz, es una chica de Francia que ha bajado desde Francia hasta... Dakar, pasando por Marruecos, y ahí en Marruecos se encontró bajando, entrando en el Sáhara con el campamento. Estuvo en el campamento, filmaron el campamento, mandaron vídeos a la, los medios de comunicación de Francia, que no se quieren hacer eco de lo que ocurre en el Sáhara. Y bueno, esta chica y otros compañeros están ahora en Dakar, ya preparando estos meses la mayor cobertura posible, la mayor interacción posible. De la gente que está del mundo decidiendo, debatiendo, creando, enlazando alternativas con aquellos del mundo que no pueden estar ahí. Así que Dakar expandida. Pueden buscarlo por internet y enlazarse con ellos. Vale. Está bueno. ¿Y están en Skype esta gente? Están en Skype también. Te paso el contacto. Sí. Y... Y nada, a tope, a tope, a tope A tirarla, a, a, a forear ¿eh? Como estaba, como estaba al lado me dicen, me dicen por ahí que vuelve a estar De moda por el contenido Social, canciones como esta Por regazos, por un gobierno Criminal Que necesita del terror Que huye de la paz Quisiera yo saber Por qué cojones No lloráis Por los cientos de niños Weet je wat? Het is niet zo belangrijk. Het is belangrijk dat Venga er niet voor bent. Het is belangrijk dat je er niet voor dat Latinos y africanos, o por las mujeres maltratadas. Noticias, Amadou va, el otro Amadou sí que está conectándose, en breve lo tendremos con nosotros y le tenemos que contar lo que ha pasado y hay que tomar referencias de esto porque Yusufa, nuestro amigo eh, Wad, Amadou Watt, llega a Senegal y ahora, ¿qué? No, no hay trabajo tampoco ahí, no hay nada, ¿no? ¿Eh, Yusufa? No, ahora, bueno, sabe que hay... Está como siempre, y siempre va peorando, no hay trabajo. ¿Eh? Trabajo no, lo único que va a encontrar ahí es la familia. sino ahora que trabajo no, no hay trabajo. No hay dinero, no hay nada. No hay dinero tampoco. Amul jalis No, Amul jalis Amul liguei Amul Halis, Amul liguei No hay trabajo, ¿Sí? no hay dinero, uh -huh. no hay trabajo. Uh -huh. Hablamos de personas que no piden dinero, sino trabajo. Para, sí, para darle dinero, para cambiar algo. Pues hace falta que muchas conciencias se pongan a trabajar juntas porque el, este problema no ha dejado de aumentar. ¿no? Si, sigue aumentando, sigue aumentando. Y los líderes, los políticos mmm, no están arreglando nada. ¿no? Más bien están extendiendo el problema a sitios donde no lo habían, como este. Claro. De eso se trata. O a Irlanda, por ejemplo. ¿Cómo has visto la jugada de Irlanda, Manolo? Pues la jugada de Irlanda es eh, chapó para Estados Unidos. Estados Unidos está exportando en estos momentos sus déficits. Solamente ahora mismo, en el mundo, en el mundo mundial, hay un... Un, unas personas que le pueden plantar cara a esta gentuza que son los chinos, no hay más. En China dicen a las armas y en cinco minutos tienen un ejército de 800 millones de tíos. De lo que estábamos hablando pronto. con Irlanda, ¿de qué es? ¿De que Irlanda está en un aprieto económico? Igual, igual que, vamos a ver, eh, eh, es todo el, el, el, el buff este que hicieron, o sea... En realidad, yo, eh, esto lo dice Manolo y es mi opinión, yo creo que estamos pagando el coste de la guerra de Irak y el coste de la guerra de Afganistán. Eh, todo eso hay que pagarlo. O sea, yo no creo que eh, jamás en la vida, en la historia de los Estados Unidos de América han hecho nada, no lo han hecho, nada más que putadas. Y eso lo tienes que pagar, encima de eso. Porque si no, no se entiende. Todo esto viene. Esto empieza. con el, en Estados Unidos. hay, hay suficientes vídeos por ahí que lo están diciendo, ¿no? Eso ya pasó. en el crack del 29. O sea, es lo mismo que sucedió en el 29, pero ahora y súper agravado, porque está globalizada la moneda. Entonces, el, el, el error y el problema de no haber controlado. Vamos a ver. En, en el crack del 29. El gobierno americano no tenía ningún control sobre Wall Street, por lo tanto allí se podía hacer las 100.000 pirulas, ¿de acuerdo? Entonces, el, eh, estos eran los republicanos que estaban gobernando entonces. Entonces, al entrar en las otras elecciones, el gobierno demócrata, el sistema democrático, ...de estos dijeron... ...esto hay que terminarlo... ...hay que poner un control a las finanzas... ...y a lo que se mueve en Wall Street... ...de acuerdo... ...y entonces eso fue funcionando... ...hasta que llegó el señor Bush... ...y dijo que eso era una patraña... ...mercado libre... ...y a partir de ahí ¿qué pasó? Pues sencillamente... ...que no le cuesta nada coger el teléfono... ...y decir fabrícame 100 toneladas de billetes... ¿Y eso con qué está respaldado? ¿Eso se respalda? ¿Lo vendes? se ¿Lo vendes a un país? ¿Quién es el país que posee más del 70% de la deuda pública americana que se calcula en tres tri, tri, tri, tri, eh? no bi, tri, millones de dólares? China. ¿Quién tiene el 45% de la deuda pública española? China. ¿Sabes cuánto le cuesta a cada canario el septemio ...que se ha inventado el tipejo este... El, el, ...el Paulino Rivero... ...para llevar por el mundo la cultura canaria... ...mil euros diarios... ...a cada canario... ...son 28 millones de euros... ...que un plan para siete años... ...para diversificar la cultura canaria... ...ya me contarás... ...o sea, todo... Como, como, ...o sea, sabemos... ...cómo se están haciendo las cosas... ¿Y por qué se hacen las cosas? Pero si el propio gobierno, que es el que representa al pueblo para defender al pueblo, lo único que hace es, entre comillas, pasar del pueblo, pues ¿qué nos vale que la Carta Magna Americana diga We the people, nosotros el pueblo? ¿De qué vale que las Naciones Unidas, cuando se fundan en el año cuarenta y pico, diga nosotros, los ciudadanos? ¿De qué vale hablar de los ciudadanos si luego los ciudadanos son usados como Kleenex? Hazte ¿Presente? ¿Presente? ¿Presente? ¿Presente? Presente? ¿Presente? Hey. la pini, chata. Que eso sí. Hazla, venga, yo también. Hazla. ¿Dónde estaba la chata? No, no, pero a mí no me oigas es que te hundo. No, no, no, no, oiga, haz eso. Ahí, ahí, ahí. Diablo, Creo que ya está Amadú en línea. Amadú, ¿nos escuchas? Dile que vamos a hacer una primitiva. Vamos a rellenar esta noche una primitiva a todos para que como nos toque, cambiar medio mundo. contra lo que nos toque, tío. Pillemos la portera. Sí. Amadú, ¿nos escuchas? Hola, ¿te oímos? A ver, a ver. Te oímos muy bajito. Hola, hola, hola, ahora sí, hola. Ahora un poco mejor, sí. ¿Cómo va todo, hermano? Sí, bueno, muy bien. Y bueno, estamos ya en el Tabasque, eh, que es eh, la fiesta del Cordero. Aquí en Senegal una fiesta musulmana, pero una vez aquí en Senegal no se puede identificar si esta fiesta es para los musulmanes o los cristianos o los animistas. Porque antes de nosotros tenemos una suerte, porque ha llegado aquí la religión hace muy poco. Bueno, el Islam hace menos de tres siglos. Con los Almoravides pasaron por el desierto de, de Sahara y bajaron. Y el cristiano que llegaron aquí cuando empezaron los, cuando llegaron los primeros misioneros de europeos para decirnos que no tenemos, no tenemos cultura. África es una tabla raza, una tabla raza. Entonces están ahí para darnos una, una religión, para darnos una cultura. En, en este, este, este, esta época instalaron aquí el cristianismo, do, bueno, que hace dos siglos, menos de dos siglos. Entonces, y antes de esta religión teníamos otra religión, que es, una, la, que es uh, el animismo. Y cada uno cri, quería, creíamos casi lo mismo, es la, la naturaleza y todo lo que está incluido. Todo lo que forma parte de la naturaleza. Entonces, hasta ahora tenemos esto común. Los musulmanes, los cristianos, y todo el mundo tenemos esto común, que es el animismo. Hasta ahora, el islam tiene, está manchado por estas prácticas animistas. Por ejemplo, aquí el baobab es un árbol, árbol sagrado. Y la gente suele ir los miércoles, llevar ahí comida, tirar ahí agua para... ...para recibir bendición de, de, de este árbol sagrado... ...y también hay otras, otras prácticas... Si ...una persona tiene que viajar... ...después de salir de la, de, de la casa... ...van a echar agua, la madre... ...y en los cristianos también... ...un, un católico que viene de Roma... ...100% que llega en Senegal... ...va a decir en Senegal... Los, ...los católicos de Senegal no son católicos... ...es otra cosa... ...si un musulmán que viene de la Meca... ...100% bajo en Senegal va a decir que nosotros no, no somos buenos musulmanes, es otra cosa. Porque aquí se ve, hay un montón de libertad, se ve aquí las chicas que, bueno, que, que, que andan en las calles muy sexy, pero la gente, bueno, respetan lo que llevan, y es otra forma. Entonces, para decir bueno, a los oídos, a los oyentes que Senegal es un ejemplo de un diálogo islamo-cristiano. Aquí no hay, cho no hay choques entre religiones. Nosotros... La religión es, es una segunda arma que tenemos, pero porque ya tenemos ya una base, no lo, no, no, no, no, no lo tenemos como arma para luchar, pero lo tenemos para como arma para consolidar la relación, para consolidar la amistad. Con la solidaridad. Lo, lo, lo, lo, lo, lo. Entonces, ayer, ayer mismo, vecinos cristianos, amigos cristianos, bueno, es, han estado en casas de musulmanes Amado, para aprovechar de esta fiesta de coldeo. Vale, amados, vale, am me está escuchando. ¿Me está escucha Sí, sí, te, te escucho perfectamente. Si es, que oigo, es que oigo... Escucho un eco. Escucho un eco. Bueno. Bueno. Vamos a ver si vamos puedo a ver comunicarme si. de alguna manera. ¿También? Porque me oigo dos ¿También? veces yo... Amadou, creo que tienes algún problema en el ordenador, a lo mejor en la configuración de sonido. ¿Puede ser? Amadou. Hola. Hola, en el fondo como el pozo del vino que bebí. Mientras demorra echarme, brindaré mirando a tus ojos y. Ahora sé lo que siento por ti. Y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Hola. Hola. Hola escucho un ahora ahora me oís, ahora ahora ahora, me... ahora vale tengo el micro que va bajando vale vale eh, me sigo pero, eh, vos, me sigo. pero estoy luchando ¿eh? para que no se que, para que no baje <risa> <risa> el problema es que mi <risa> voz eh, se repite voy a intentar hacer trucos aquí para que sea menos... Ana, adelante. Sí, Amadou, me, me estabas con, nos estabas contando sobre el, la comunicación que hay entre el islam y, y el cristianismo en Senegal, que no es una fuente de conflicto, sino una fuente de enriquecimiento por ambos lados. Y me quedé pensando porque la semana anterior estuve en una conferencia que se tituló Las implicaciones sociopolítica del movimiento revolucionario de Jesús de Nazaret. Eh, se celebró en una sede, en la sede de, si se puede, en La Laguna, y fue mmm, relatada por Juan Barreto, que es doctor en, doctor en filología griega, y titular de filología griega y doctor en filología bíblica. Y Juan Barreto comentaba algo así como que, Hablando de la religión Se trata de no hablar de Dios Para mí esto es importante Porque eh, nos pasamos la vida Hablando de la idea de Dios Desde el mismo momento que nos damos cuenta De que es una idea Empieza a desaparecer esa imagen ¿Verdad? Él comentó algo muy importante para, Como movimiento revolucionario Comentaba que eh, fue importante en su época Y es importante para nosotros hoy en día Porque es una lucha pacífica En contra de la ley De la legislación Decía que la ley No está hecha para que el hombre Para que el hombre sirva la ley Sino para sí, que la ley sirva al hombre Todo lo contrario Estaba también de alguna manera En contra de, del poder Cuando... Hacía que los templos de Roma temblaran. Y también algo sumamente importante, fíjate tú que estamos hablando de la época de Jesús de Nazaret. Fue una de las personas que las feministas todas deberíamos estar de alguna manera eh, volviendo a esa, a esa parte de la historia para puntualizar que Jesús de Nazaret eh, intervino para que se respetara la mujer en varias ocasiones nos y hablas por, un, de por, último de, por último decir algo importante de esta, de esta charla fue cuando Juan Barreto eh, nos, nos decía ¿no? que eh, este Dios es un Dios interno, no es un Dios externo y que se muestra únicamente cuando Las entrañas hacen, tus propias entrañas hacen que algo te conmueva. Me, me estabas escuchando, Amado, ¿sigues ahí? Sí, Yo sí, creo que sí. he hecho una síntesis, más o menos, de lo que digo, porque fue bastante vale. tiempo. Vale, muy bien, vale. Y bueno, muy bien. Y bueno, es bueno, estabas bueno, solamente diciéndole que actualmente en el mundo. que... A ver qué pasa. Hola me voy, ahora? Sí, Ahora te escucho, sí. Vale. Y estaba explicando un poco que, que la gente sepa que en el mundo y hay un algún sitio donde hay un diálogo muy importante cristiano, -islam, cristiano islámico. Entonces que son dos religiones que aquí no tienen ningún problema, que aquí se llevan muy bien. Y para decirle que en Senegal 95% son musulmanes, pero el calendario festivo es católico, que lo pusieron los franceses. Y ahora sigue, porque no lo quitamos, no es que son solamente los, los 5% cristianos son los más potentes, no, no, no, no. Porque ahora la gente no da mucha importancia a esto, porque ya tenemos una base muy sólida. Realmente aquí la gente se puede manifestar en la confrarilla que pertenece. Pero realmente tenemos algo común. Realmente la gente vive en animismo aquí, ¿sabes? Y por eso tenemos mucha suerte. Y hasta ahora seguimos con este calendario festivo católico, aunque somos 95% musulmanes. Y ni una persona ha levantado su voz uh, para decir que, mira, eso no es normal. No, no, no, no. Seguimos con esto y compartimos las fiestas. Las novedades, tú bajas en Senegal, piensas que somos todos católicos y entonces es, una, es algo muy importante, y Senegal es un ejemplo, ¿eh? es una referencia muy importante, invitamos a todo el mundo a tomar referencia de Senegal, porque somos hermanos, porque si, hacer, si llegamos a escapar de esta trampa, es decir, uh, eh, el pro, el, eh, los problemáticos que están en las religiones, que son manipulados, vamos a vencer, las multinacionales y los políticos y todos los que están ahí para dividirnos y dominarnos y llevar lo que tenemos Hay una persona aquí, Amadú, que todavía no has escuchado y que te puede hablar en un idioma que te va a gustar mucho ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Wow. ¿Y qué tal te fue el fiesta, la fiesta de cordero, amadou Bien, he carne, Bueno, la, la mañana. Eh, me he convertido en, en buen criminal, uh -huh. matando cordero. Sí, sí. sí. sí. Pero amadou lo has después... matado, lo has matado con respeto. Sí, con mucho respeto, con mucho respeto. Uh -huh. con ¿Qué, mucho respeto ¿Qué has hecho tú? cuando lo has matado? ¿Lo has matado tú o lo has matado otro miembro de la familia? No, yo, con, bueno, mi padre ha comprado su cordero, mi hermano su cordero y yo también mi, mi cordero. Y mi, mi cordero lo he matado yo mismo. ¿Y cómo, y cómo y hay es... que hacer cuando sí. matas al cordero para luego alimentar sí. a la familia? Ah, hay que... Eh, la, la cabeza del cordero tiene que mirar al este... Y antes de eh, decir uh, una palabra muy fácil, Bismillah, Bismillah, Rahim, y matar. ¿Y cuando el animal está muriendo hay que hacer algo también? Sí, hay que quitar uh, el piel, separar, uh, separar uh, la carne, coger lo que es bueno, lo que no es bueno, dejarlo aparte, y después... Uh, Comer, uh, después uh, asar una parte de carne. Por la mañana comemos carne asada y hasta una hora pues, las mujeres van a ponerse aparte para preparar la, la comida con más cosas. Y así los vecinos que están ahí, uh, bueno, esta vez hemos, hemos, eh, somos solo muy pocos, tres casas. Hemos juntado nuestras comidas juntos Aquí en nuestra casa, porque mi padre, bueno, es mayor, ¿eh? Y hemos comido juntos, pero bueno, es solamente una vez al año. Ajá. Pero y... los pasados había más casas, pero este año solamente, bueno, hemos sido tres casas. Bueno, Yusufa te tendrá que dar una noticia que ya ha dado en antena, pero antes, Ana, tenía algo que decirte. Vale. No, eh, eh solamente, Yusufa, si te habían llegado ya a Senegal algunas noticias sobre el Sahara la situación del sáhara occidental está llegando a Maduro la información del sáhara occidental bueno no no no no no no no no no no ha llegado nada y bueno también la noticia que he tenido yo a buscar por internet bueno la lista de correo y por eso eh, me enteré de lo que pasa pero bueno no aquí no ha llegado ninguna noticia, es muy triste que aquí un país vecino ocupado y dominado, pasa algo y aquí la gente no lo sepa. Eh, no sé, es un poco muy difícil porque la, la gente aquí no conoce, bueno aquí yo tengo la impresión que la gente aquí no conoce el tema del Sahara, ¿sabes? Y porque aquí también, bueno, ha sido muy difícil para mí, hablando con mucha gente aquí que pensaba que Sahara es como Casamás, una región de, de Marruecos y quiere tener su independencia. Y mucha gente piensa en eso, así que bueno. eso no es verdad. Y pues eso, eso merece mucho trabajo para que la gente lo acepta, ¿sabes? Yo poco a poco hablando con la gente, ¿sabes? Y aprovechando, el otro día, Clara, antes de, de que ella se vaya a otro sitio, bueno, ella quería hacer una, una, una charla, estaba interpretando, y me he comprometido con ella, y... Tre, 45 minutos antes del final, también aprovechamos, también hablar el tema de Sahara, pregunta a la gente si quedó de Sahara, ¿A qué pasa?, preguntar a la gente, ni una persona lo conoce, había gente ahí, profesores, no lo conocen, sí, a priorista, eh, es muy raro, y bueno, esta, eh, y nosotros habíamos empezado un poco explicando un poco, un poco y la gente se puso, bueno, ah, sí, eso pasa así, ¿sabes?, Bueno, es un poco muy triste. Que, ¿eh? Eso significa que el servicio, el servicio de desinformación marroquí funciona bien, ¿no? Muy bien, perfectamente, perfectamente. Porque sabes que Marruecos y Senegal han llevado una cooperación. Marruecos tiene una, una relación más, más, más, más, más, más, ¿cómo se dice? Más sólida, Senegal, que los otros países. Tiene una cooperación bilateral muy importante. Y eh, porque sus estudiantes siguen estudiando ahí. Y recibiendo becas de Senegal Los estudiantes senegaleses pueden estudiar en Marruecos Recibiendo becas de Marruecos Los senegaleses pueden entrar en Marruecos Solamente con documentos de, de, de identidad Y tienen una cooperación muy importante Por eso, bueno, tiene, bueno, aquí bueno tiene la facilidad También hacer la manipulación como quieran ¿Sabes? Y entonces uh, Hay que bu buscar una manera también Yo siempre lo, no paro a hablarlo Buscar una, una manera de que la información se llega En los otros países, aquí en África Porque la lucha no puede tener fuerza solamente en, en Canarias ¿Sabes? Porque yo, yo, yo he visto que hay poca gente muy, Bueno, los canales lo saben Pero poca gente está comprometida en esto Y los demás también solamente se pueden hablar Poca gente es activa Y entonces, uh, lo que pueden hacer El poco que tenemos, decir, poca gente que es tan activa ...y que están, que están listos a luchar... ...pueden hacer sacrificios... ...y mandar unas personas... ...sea lo que sea, cuatro... ...al máximo, no sea lo que sea... ...para que puedan viajar ahí en África... ...en Senegal... ...o en otros países... ...hacer una campaña de sensibilización... ...lo que pasa en Marruecos, claro. Marruecos en Sahara... Eh, por, eso, videos, por, Amado, ...por eso... ¿Ah? Eh, ...por eso... Eh, ...con el tema de la sensibilización... ...de la difusión de las comunicaciones es sumamente importante y está siendo sumamente importante eh, Internet, ¿no? que a través de Internet es donde podemos conseguir eh, informaciones que habitualmente no nos, no nos ofrecen. Uh, últimamente hay una, eh, rabat está haciendo una, una política de desinformación pero que, que supera a, a las películas de Hollywood. Es algo que, que es increíble Han venido a España Se han reunido Con los ministros de interiores Tanto de Marruecos como el, el Ministerio de Interior de aquí Del gobierno español Se reúnen y este, este Señor de Marruecos empieza a presentar eh, Vídeos sesgados Informaciones falsas diciendo que En el Sáhara Occidental lo que hay son Terroristas y narcotráficos Y entonces eso hay que evitarlo de alguna manera Pero que están haciendo Desalojos, que, el cam que en el campamento también había gente que estaba retenida, por eso entraron a los camp a campamentos a salvar a los que estaban retenidos. Cosas que nadie en su sano juicio se puede creer. Tú sabes la. Eh, o sea, nadie con sentido común se puede creer esas informaciones. Pero es que nuestra ministra de Asuntos Exteriores, que es portavoz del gobierno español, no se le ocurre otra cosa que decir. Que bueno, que es que vamos a esperar a que se haga un informe independiente. O sea, pero estamos, somos tontos todos. ¿o sí, qué? pero más, más allá de eso, Amadú, fíjate hasta, dónde, hasta qué punto llega la cosa. Dentro de la delegación que acompañaba al ministro marroquí estaba un general, un general marroquí que está acusado y con orden de captura. Es decir, todos los países... Eh, Francia pide que a ese hombre se le capture. Además de la justicia francesa, la Unión Europea tiene una orden una euroorden de captura de esta persona e incluso la Audiencia Nacional Española también lo busca porque este hombre cometió un montón de crímenes sobre todo en relación eh, durante el reinado del, del rey anterior y, y el gobierno español pone a esta persona dentro del ministerio para que esté seguro y no lo pueda coger la policía ni nadie. No, fue algo así, Manolo. Es el, as el asesino de Ben Barca. Ese hombre se cargó en París a Ben Barca, el opositor del gobierno de Marruecos. Está acusado de... de, de, de, de es el general jefe del ejército. Es uno de los masacradores. Delito de lesa humanidad y asesinato en primer grado. ¿eh? ¿Qué te Porque parece, Amadou? Le... Pero, no, pero otra puntualización. Imagínate... Lo, lo increíble de lo que están diciendo, que es que incluso Estados Unidos está, di, está diciendo que ni se insinúe que entraron al campamento por terrorismo, por eh, aspectos que tengan relación con el terrorismo, que es lo que está diciendo Rabá, es que ni siquiera Estados Unidos <ríe> es, está apoyando estas teorías, imagínate, ¿no? vale y, bueno, eso es muy grave ¿eh? eso es muy grave y también bueno también uh, lo que también uh, lo que yo hablaba es que también es un poco muy, muy triste porque aquí sois poca gente para luchar contra eso y también no tenéis tiempo tenéis reloj los europeos pero no tenéis tiempo nosotros tenemos bastante tiempo y somos vecinos de Sahara sabes y por entonces bueno lo más importante es que nosotros que, que tengamos esta información que gente que tiene más información que bajan aquí que visitan a la gente aquí a la sociedad civil a la gente aquí y a los periodistas que están aquí en áfrica contándole lo que están pasando en el sahara con videos con imágenes entonces si la gente tiene toda esta información en su cabeza y eso va a dar más fuerza a la lucha y seguro que marruecos va a encontrar algún día sus debilidades para dar paso atrás Pero y sí porque eso sea. es muy importante es muy importante porque yo veo que la lucha no si no sale ahí de, de canal de españa de europa las cosas no van a cambiar las luchas tienen que venir aquí en los vecinos porque nosotros tenemos bastante tiempo y si sabemos y la información nos llegan dentro del corazón aquí la gente por su manera, podrá acompañar esta lucha Amadou, para que sean Amadou. libres. ¿Me escuchas? Nada, que quería decirte que yo no estoy de acuerdo con que sea una cuestión de tiempo. Creo que es una cuestión de conciencia. Bueno, no, conciencia con, si es lo mismo. Tiempo, conciencia. Porque no te <ríe> Es un poco muy, muy, muy complicado. Porque soy bueno, veo a los europeos gente súper ocupadas. Súper ocupadas. Sí, pero también en Senegal, por ejemplo, a los profesores cada vez os ponen más trabajo con menos dinero, ¿no, Amadú Claro, más trabajo con menos dinero, claro. Eso también empieza aquí, a pasar aquí, y es un poco, es muy grave, es muy, muy, muy grave. Pero Entonces, bueno, uh, la lucha que solamente no, no puede concentrar en profesores, porque... Hay que saber que aquí, en, por ejemplo, en Senegal, solamente 40% de gente trabajan en la función pública, como profesores, otras cosas. Y los 60% son gente que tiene bastante tiempo. A ver, gente, y la, esta gente, si tiene bastante información sobre eso, pueden hacer algo. Vale, mira, eh, te quiero poner con Yusufa para que te explique, eh, bueno, una noticia que no te va a gustar mucho, no nos ha gustado a nosotros, la acabamos de saber pero es una persona de la que tenemos que saber todos. Cuéntanos, Yusufa, por favor. Amadou. Amadou. Sí, Sí, que, que te voy a dar una noticia que es un poco, un poco triste. Y que tenemos teníamos un amigo aquí, un compañero de todo, que estaba bastante integrado de, sobre el tema de inmigración y de asociaciones de senegalesa y de otras asociaciones de inmigrantes. Y también que ha participado, ha participado varias veces aquí con nosotros, aquí en la radio, en, la, en nuestro programa. Y que era muy, amigo de, era muy amigo mío, que lo llevaron a Senegal hace poco tiempo, le repatriaron. Y estamos un poco tristes y que nada, que a ver qué podemos hacer con él. Se llama... Se llama... También se llama Amadou como tú, Amadou Wade Tú has oído, has hablado con él aquí en el programa de radio, creo, Amadú, alguna sí, vez, ¿no? Sí, sí, Amadú, sí, has hablado con él alguna vez ¿eh? aquí en el programa de radio, no sé si te te acuerdas, no, no. Es muy triste, ¿eh? Sí, hace tiempo, sí. Él era, en este momento, Amadú, él estaba de vicepresidente de la Asociación de Senegaleses de Santa Cruz, ¿no, Yusufa? Eso, eso. Y ahora él está de regreso en Caolac, después de siete años en España... Uh -huh imposible hacer los papeles tener una normalidad una vida normal. y ahora en Senegal bueno, yo estaba pensando, Madhu ¿qué te parece proponerle que se integre en Puente Humano desde allí? Claro, eh, es muy buena idea y también es una persona clave que ya sería muy importante que integre en Puente Humano y pues, él, esta persona también puede ayudar a muchas cosas porque ya has vivido el mundo tubab ya ha sido inmigrante ya ha tenido bastante informaciones y saben bueno cómo andan las cosas ahí pues eh, yo creo que hay que ir a por ello, ¿no? hay que ir a por él a decirle mira si quieres igual que Salif, igual que Amadou, igual que Yusufa podemos estar en contacto eh, amigas, amigos que nos estén escuchando en esto consiste el puente humano en que estemos conectados Para poder articular como ciudadanos que somos de un lado y de otro, pero todos del mismo mundo, las soluciones que los políticos no activan. A ver qué les parece esto que está empezando a sonar. La Orquesta Nacional de Barbés, una banda compuesta por gente de diferentes países del Magreb cuyos políticos oficialmente están en guerra, pues ellos juntos en el escenario bailan y hacen bailar ahora hace unos días en el WOMAT en Gran Canaria. Regresamos, estamos en el 107.5, esto es Radio Geneto, esto es Irradia, el programa del Puente Humano y de otras asociaciones hermanas, la plataforma Somos Todos Migrantes, etc. Amadú, básicamente mmm, estamos muy alarmados por el Sáhara, pero en inmigración están ocurriendo barbaridades. Hay una página web que se llama Periodismo Humano, que está sacando a la luz algunas de ellas. Y lo que nos ha contado Yusufa es una entre muchas más que están pasando. Hay que estar alerta. ¿Cómo está la gente respecto a la inmigración en Senegal ahora mismo? ¿Cómo está? La gente eh, respecto al tema de la inmigración en Senegal. Uh, bueno, aquí veo que eh, la gente desanimada... Pues, Y también uh, muchos jóvenes que, bueno, ahora pienso, bueno ahora veo, veo, veo, hemos visto que hay mucha gente que ya no se interesa como antes. Es decir, el virus ha bajado. ¿Y por qué porque eso? Porque hay muchos inmigrantes que han regresado ya aquí en Luga. Hay ¿eh? muchos que han regresado ya y se quedan aquí haciendo sus negocios. Y, y la gente está, bueno, está encontrando la gente alguna forma de alternativa. No, tienen aquí sus cosas uh, en el negocio. Tienen aquí, hay unos que tienen aquí taxis. Y hay otros uh, que han, tienen aquí campos y todo eso. Bueno, pero generalmente la gente que he visto es gente que ha durado mucho en Europa, ¿eh? Mira, ¿y por qué no nos cuentas, pero en Wolof, para que cojamos un poquillo de ritmillo, qué es el foro social mundial que se va a celebrar en Dakar? Uh, uh, en Wolof, ¿eh? Sí, y así Yusuf um, uh, lo recuerda en, uh, en Wolof para contárselo a los amigos de aquí, de, de Senegaleses, de Tenerife. Ok, foro social mundial, ben en la voy a ba bu mag ni nak ñari day day afrique 2006 amone mali 2008 amone nairobi bi aussi belam brésil bon bi dakar donc ñi nga xam ci pour adna bi met aussi sam dat is ook een goede zaak, want politici en nationale media, het nationale systeem, het kapitalisme, het liberalisme, dat is Maar je moet jezelf ook kennen. Je moet jezelf ook kennen. Je is jezelf ook kennen. Je moet jezelf kennen. Je moet jezelf kennen. Je moet jezelf kennen. Je moet we Je Je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 Yusufa, ¿nos puedes contar lo que es el Foro Social Mundial? Foro Social Mundial, como lo que acaba de decir ahora nuestro hermano Amadou, es un una programa que hacen cada año y que creo que lo hicieron en Mali, este año se van a hacer en Senegal, en Dakar, en la capital de Senegal, Dakar, y que son grupos, personas que están luchando para que la gente pueda conseguir su, derecha, su derecho, y porque que hoy en el mundo de hoy que hay muchas corrupciones, y como las políticas, que están las cosas que están ocurriendo hoy en día en el mundo ...y que la gente no está recibiendo... ...su derecho como es... ...y también que la gente... ...tan... ...las, las pobreza que está en el mundo... ...que siguen... ...si no eh, actuamos... ...esos, esos foros mundiales están luchando... ...para que acabar con esas pobrezas... ...y porque si... ...no actuamos... ...y si no hablamos... ...si no enfrentamos con esas gentes... ...y para... ...y luchar y siempre esas gentes siguen haciendo pobres y los que tienen los que, los que son ricos siguen haciendo ricos hasta el fin del mundo entonces esos que no son no que lo ven esos foros mundiales eh, social, que no le ven muy bien y por eso están luchando para y frenar esos y para igualdad del mundo y con justicia y con derecho y todo el mundo tenga sus derechos y libertad en el mundo Para resumir un poquito lo que me cuenta nuestro hermano Amaru va desde el lugar en Olof, en español. Manolo, a ti te gustan los foros en general, ¿no? Y en este foro, en África, ¿tú crees que en esta situación actual podrán salir mmm, alternativas útiles para la situación que estamos viviendo en el planeta en este momento? Claro, claro, es cuestión de de hacerle ver al hermano africano que, que tiene todo a su favor. Eh, en estos momentos, eh, cualquier africano que haya regresado de, de la podrida esta Europa, de los mercaderes a su país, se dará cuenta de que, si bien allí no dispone de euros, pero tiene tiempo, puede pensar, puede charlar y tiene una proyección de futuro muchísimo mejor que que el habitante europeo, que tiene pocos euros, encima los debe y, y, y no sabe qué va a pasar con su vida. No hay garantía. No me refiero a la vida vital, sino a la vida laboral. O sea que aquí, el estar mal aquí es estar dos veces mal. Primero, porque nos dijeron que éramos los mejores, que íbamos a tal, que íbamos a cual, y ahora resulta que los mismos que dijeron eso no tienen todavía, a día de hoy... La suficiente valentía para decir: Oiga, nos han hecho una pirula nuestros queridos amigos, los americanos, de un calibre tal, y eso, mire, yo no tengo dinero, pues soy político, cobro un sueldo, pues lo tienen que pagar ustedes. ¿De acuerdo? Aquí. ¡Pulo Negro! Sí, a ver. ¿Te están llamando, Pulo Negro? Pulo negro! Sí sí, sí, sí, estoy escuchando. Yo que acabo sí, hola, lo que acabas de decir, es importante. Amadou, empezamos con el colibrí desde, desde el pueblo guaraní Llegamos a, fuimos al Sáhara, ahora estamos con el pulo negro en, en Senegal y creo que el pajarito está volando ahora para Haití Sí, tenemos a una compañera de Puente Humano eh, va a estar un mes en Haití trabajando en la emergencia de cólera la situación está muy dura en Haití porque en menos de un año han sido azotados por un terremoto por un huracán y además ahora por una epidemia de cólera que ya ha matado centenares de personas centenares miles centenares miles amadú me decía el otro día que de alguna forma en senegal la gente está atenta que está que está de moda haití en senegal la gente está preocupada por haití amadú ¿Hola? sí cómo está la gente con sí, el Hola. Decía Madú, te preguntaba, en Senegal, la población, qué, ¿qué tipo de actividades o de iniciativas toma con respecto a Haití? ¿Aló? No nos está escuchando, Madú. ¿Hay algún problema por ahí? Eh, es un buen momento para poner una música. Manolo quería pedirnos una en concreto, ¿no? ¿Puedes, presen ¿Puedes presentarlo? No se lo puede pedir a mi padre porque el hombre se fue, pero sí me hubiera gustado de la misma manera que, claro, yo no sé cantar ni tengo voz, pero sí haberle dicho esas palabras que se dicen en esa canción. Esta canción va para ti, para los que estáis aquí, para los ausentes, por tantos años. Por acercarme a la certeza de que otro mundo es posible. Porque vosotros sabéis como yo, que los que antes de ayer morían en Vietnam, ayer lo hacían en Bosnia, y hoy lo hacen en Bagdad. Y también en el Sáhara Occidental. Canta conmigo, papá, cuéntame otra vez.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 Estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al vent y ocupaste la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia.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 Queda lejos aquel mayo, queda lejos, san de mis que queda que Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final, todo dio igual las días siguen cayendo, sobre quién hablaré más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ayer, en Bosnia. ¿Cuánto informe Ahora independiente necesita en nuestro gobierno? Moriane Bosnia. Ahora mueren en Babá. Occidental también. Tuve eh, ayer eh, un vídeo que me pasaron. Un activista, supongo, ¿no? Y y es igual es igual es, es copiado al al ataque de los israelitas a a la flotilla de la libertad, ¿no? Usan las mismas estrategias, está todo globalizado, para bien o para mal, ¿no? Este gobierno nos gobiernan personas sin principios. Bueno, lo de personas Sí, son personas. Sí, porque, porque tienen dos todas. patas y dos brazos y una cabeza, pero no, Pero yo creo que si, si rascamos en la piel, si se rasca un poco en la piel, verás que lo que hay debajo no es más bien de persona. No lo sé cómo calificar, ¿no? Yo para mí me produce hasta repeluz. Es decir, llegar un momento en que ser ciudadano... Uh -huh. ...sea un hecho lamentable... ...yo no, me lamento... De, ...de ser ciudadano... ...de ser ciudadano de este país... ...reconociendo que... El, ...el hecho de nacer es fortuito... ...yo podía haber nacido en cualquier otro sitio... ¿no? ...pero que haya nacido en un país... ...en el año 43... ...que me he comido... ...todos los marrones habidos y por haber... ...por suerte o por desgracia... ...desde luego... ...venderme a mí una milonga... ...a estas alturas les va a costar un huevo y la yema del otro y mira todavía hay gente que llegó a este mundo antes que yo, mucho antes que yo y, y la clavó y la clavó, dice mira Se puede engañar a mucha gente poco tiempo. Y se puede engañar a poca gente mucho tiempo. Pero lo que no se puede hacer es engañar a toda la gente siempre, todo el tiempo. Eso es de Hey, Amaduro, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí. sí, hola. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola. Sí, ahora sí, les escucho perfectamente. Está en ti ahora. ¿Me oye? Tienen que dar un poco de tiempo para mover las manivelas del cayuco, porque <risas> tenemos dificultades técnicas. Amigos, trabajamos con poco dinero y con sistemas operativos que a veces no son perfectos. Y los, dentro de lo imperfecto, lo mejor son los sistemas operativos libres. Necesitamos gente que instale y mantenga Linux en Senegal, en todo África, en todo el mundo, para que no tengamos estos problemas. Amadú, el sistema operativo de tu ordenador te está dando problemas, ¿correcto? ¿Me equivoco, sí o no? Sí, correcto. Sí, correcto. Bueno, me, ha, me está dando muchos problemas. Porque de vista. Bueno, tenemos dificultades para escucharte. Estábamos preguntándole a Amadú sobre la relación entre la población de Senegal y la población de Haití. Este terremoto terrible ha creado un pequeño vínculo mayor que existía, si no me confundo. ¿Nos puedes contar, Amadú? Sí, bueno, ¿sabes qué? Ahora se puede decir uh, que uh, es increíble, ¿eh? Porque uh, aquí, bueno, parece que Haití está aquí cerca, ¿sabes? Porque cada día llega un montón de información sobre Haití, la gente está súper, súper uh, con, uh, conectados en Haití, en los políticos aquí sa salen siempre información de Haití uh, aquí en la, en, en la televisión nacional un programa especial sobre Haití y bueno, este año acabo de llegar aquí estudiando de Haití, estudiando en diferentes universidades que están aquí en Senegal, estudiando y bueno los haitianos uh, dicen que Senegal esto es como un Una tierra de sus ancianos, ¿sabes? Bueno, a través del discurso de unos ancianos que están ahí Diciendo que han hecho un go back to Africa Un regreso a África Y bueno, es algo muy importante El tema del correo, también la gente aquí super preocupada Y incluso la persona que no entiende francés y recibe las informaciones en el ahora Haití es un país que está en América. Haití es un país donde vive gente del mismo calor. Haití y hay gente que piensa que Haití, bueno, viven gente que han salido aquí uh, para vivir ahí. Hay gente que piensa en eso. Y es algo, una relación muy, muy importante. Y la gente aquí es super preocupada por el tema del cólera. Y por aquí se habla en las calles, se habla en las escuelas. La gente debate sobre eso. Sí, se dice, Amadú, que el, el cólera... Que... Yo leí esta tarde en un blog que se llama Gracias, pero no gracias, que es de una chica que conocimos nosotros también, que se llama Ornelia y también es compañera y amiga nuestra y está en Puerto Príncipe. Y esta chica cuenta en su blog, que se titula Gracias, pero no gracias, que se rumorea, se cuenta que la MINUSTA, que son la, las fuerzas de seguridad de la ONU, eh, limpiaron las letrinas en un río contaminando el río y que ese fue se cuenta que ese fue el origen de, del cólera porque no es que la gente no sepa que hay que lavarse las manos para comer, sino es que no hay agua potable para poder beber. Se escucha algo de eso en en Senegal? Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí la gente aquí también, bueno, Saber esto porque se habla aquí, de que, bueno, también se habla aquí de que también es el poder hacer pasar ahí uh, a través los, uh, de los cascos bleus. Y, y bueno, es algo muy, es muy, triste, es muy triste, porque aquí también la gente también es súper enfadada, porque viendo esa imagen de Haití en la tele, muy pobre la gente que viven en esas casas y todo eso y la gente aquí no lo puede entender, no lo puede entender la gente aquí. Dice que, bueno, es merced a el amor, porque tenían que tomar, uh, bueno, nos uh, dice, tomar decisiones antes de que pase ahí, porque hay que, hay, hay, hay que ayudar el, el, el vecino antes, el momento de que él po podía y tenía fuerza. Pero si deja hasta que la cosa si, uh, ha sido mal para ayudarle, eso no tiene ningún sentido, ¿sabes? Eso, eso tendrías que sentiroslo <risa> en Wolof, que creo que es como lo estabas pensando, o en Pell. ¿Cómo se dice eso de que hay que ayudar al vecino antes de que esté ya muriéndose, no? O sea, ¿no? Sí, claro. Nada, es que. Nada, es que. Yo estoy escuchando. Yo un... estoy, escuchando... estoy leyendo mucho. Estoy leyendo y... mucho. Y... ¿Cuántos informes independientes? Es que yo me quedé con esa frase. ¿Cuántos informes independientes? No Mira, independiente gobierno, el gobierno español. Tum, tum, tum, tum. El gobierno español dice que quiere informes, informes, informes. Aquí, en Senegal, en Haití. ¿Qué, qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo Tenemos puede que llevarnos. Dinero, ¿cómo, puede, ¿Cómo es posible que sea el dinero más importante que nadie? ¿Habrá que llevárselos a un arroyuelo como este que está sonando? Vamos a ponernos unos segundos en arroyuelo, amigas, amigos. Vamos a alejarnos de Yucatán y vamos a ir a... Sí, tan, tan, tan. ¿Qué tal, Amadou, si vamos, si vamos a las buenas noticias? ¿Qué te parece? Vale, y primero vamos a empezar con la noticia de Guinea-Conakry. Ah, cuéntanos, ah cuéntanos. cuéntanos, cuéntanos. Vale, y en Guinea-Conakry, ¿sabes que había una elección? Y porque, para hacer un poco de la historia, y durante el 1958... Y después de la Segunda Guerra Mundial, primero, y los senegaleses, los tiradores senegaleses y los africanos que han ido en Francia a combatir para salvar Francia de los manos ale alemanes. Y regresaron, ya ellos han, empe han empezado a ahora a saber un poco, tener más conciencia. Ellos empezaron a pedir independencia. Y de gol. Había empezado a hacer uh, visitas a los países africanos y preguntarles qué queréis, independencia total o independencia con Francia, porque independencia con Francia, vamos a cuidarles, vamos a cuidarles, vamos a enseñarles cómo ser libre, cómo mantener un, un Estado y después irnos. Pero Jean-Antoine le decía: No, no, Guinea con la que quiere una independencia total sin Francia. Y esta época era la guerra Fouad. Y los franceses, super enfadados, porque ya tenían sus intereses, sus intereses, pero uh, súper enfadados también, viendo también los, el Bausic volando de Guinea. Bueno, bueno, intentamos. Hablamos, hablamos, nos está hablando Maduro de la Bausita. Y antes de hablarnos de la Bausita nos ha llevado a la Segunda Guerra Mundial donde eh, los franceses tuvieron el apoyo de un montón de africanos para luchar contra el, la invasión nazi y que cuando terminó la guerra eh, recibieron un maltrato por parte del gobierno francés. Pero cuando le piden independencia, nos decía Samadou, le dice, mira, sí, independencia, pero ¿queréis una independencia total o una independencia ayudada? Y esa independencia ayudada significa que los recursos del país se iban y no mejoraban las cosas. Sí, y, y bueno, después de la Segunda Guerra ¿sabes que había la guerra francesa? Y Charles Touré, en aquel momento, él uh, mantuvo relaciones con un señor Sousa Ruth. Y Francisco tenía que buscar una manera de romper el tío que no estaba, y en su manera, Instalaron un, un sistema, un sistema de estabilización de, de, para demonizar, para diabolizarlo. ¿Cómo? Utilizó, bueno, una parte de la enia que son los fula, la enia contra la, la enia los, los susu, que están, porque en Guinea hay susu, hay malenquecos, que son muy pocos, muy, muy, muy pocos pero los susu también, muy, mucho. También, también con los fulas. Huaca, los... huaca, Maduro. Estás contando que, que Francia intoxicó la vida de las dos etnias de Guinea-Conakry, que es el país donde han habido elecciones, desde la independencia. Y a continuación, ¿qué ha venido a ocurrir? Y a continuación hubo una, una guerra. Así. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque Francia utilizaron el, el, el presidente senegalés, que se llama Senor. Y en aquel momento Francia dejaron, regalaron Senegal la radio de Turmer, que se llamó Office ORPM, ORPM, uh, ortes, Office Radio Televisión Senegalesa. Y fíjate, en esta Manolo, radio, fíjate en esto, la... es decir, que Francia le da la radio principal con la que con... podía irradiar sobre muy buena parte de África, se la da a Senegal y el presidente de Senegal era un presidente muy alineado con Francia, con los privilegios de Francia y con las ideas de Francia respecto a la descolonización o neocolonización de África. ¿Me equivoco, Amadou? Sí, perfecto. Y también para decir que este señor, señor, señor, él era, formaba parte de la academia francesa. Y crearon, crearon también palabras, y forman también el diccionario francés. Inglisaron, señor ¿Y, ¿Y esta formaba... radio, Amadou, esta radio entonces... ¿Para qué sirvió a Senghor con relación a Guinea? rayo los para. Cuando empezaron a entrar una parte de los ejércitos senegaleses en Guinea para hacer sembrar el desorden, utilizaron el rayo para decir, mira, si no estoy, están matando a los pueblos, ¿sabes? Y ahora los pueblos empezaron a subir de, de Guinea, venir en Senegal y instalaron campos en Senegal para acoger a los, la, esta gente, a los pueblos de Guinea. Por eso ahora justifica la. La, el número grande de los pulfuras aquí en Senegal. Y este señor se quiere seguir finalmente hasta que le, que, que, que, hasta que se, que se ha muerto. Y después, eh, el general Lázaro Conte, bueno, ha ocupado el poder. Y Lázaro Conte finalmente, si te acuerdas, en enero de 2006 había una manifestación muy dura y tú tenías video que te había regalado donde mataron a muchos guineanos, que finalmente el, el país tenía una situación muy, muy, muy, muy, muy duro porque no había nada y los precios subiendo y la gente tenía problemas de... Hablamos de 2006, un año en el que la población en Guinea-Conakry se levantó eh, para pedir un, una democratización del país, el presidente obligado, que habían sufrido durante cerca de 20 años, estaba muy enfermo en el hospital y no daba el poder ni tampoco dejaba que el país se gobernara mínimamente para que se pudieran mover las cosas. Y en esa situación, en esa situación es cuando eh, la gente se moviliza y se empieza a abrir una especie de proceso de democratización. Pero las elecciones no han llegado hasta ahora. ¿Y qué resultados tenemos, Amadú? Amadú. No han llegado hasta ahora, porque después, cuando murió este tío de la zona cuenta de cáncer, ocupó eh, Dariz Camara, el militar, y de David Camara había una procesación de la gente y la, los políticos de la oposición para que no quieren el, una candidatura militar en Guinea, y manifestaron en un estadio de fútbol, y entraron el ejército y mataron 158 personas. ¿De qué, de qué año estamos hablando, Amadou? ¿En qué año fue esa masacre? Bueno, esta masacre fue hace dos años. Y después, uh, ahora, no, bueno, menos de dos años, ¿eh? si, si no me equivoco. Y ahora él también le intentó matar otro, otro militar. Y ahora él se ha ido a Marruecos para curarse. Y un general que ocupó, que se llama General Conte, y que me parece muy buena gente porque él finalmente el aprovechó para organizar elecciones porque decía que él presionó a los otros países para que tengan elecciones porque él no tenía intención de quedarse en la cabeza de este país él era y finalmente bueno sabes que es un país muy había mucha influencia de, de Francia sobre todo también acusaron a Kushner que era el secretario de esta que se en los... Ahí ya estamos hablando de un personaje de Francia estás hablando de un, de un secretario de Estado en Francia a que se le acusó de los sucesos en Guinea-Conakry y, y que, que, que la acusó que, que montaron todo ese tío, y ahora las elecciones lo han organizado hace dos meses y dos personas han ido al segundo turno Y hay Alfa Conde, que es uno, un, un político de la oposición desde hace de muchos años, que nunca entraron en, en el gobierno. Y también él también estuvo en el estadio de fútbol cuando mataron a la gente. Había también otro que se llama Celud el Yaló, que es uh, Puel Futa. Y el otro es Malenque. Y los dos están en el segundo turno. Finalmente, el Malenque ganó y el Puel. Y, bueno, él no, no aceptó las elecciones y ahora habí, hay un, un tipo de conflicto entre los pueblos y los manenque Antes había entre los pueblos y los Sus, ahora entre los pueblos y los manenque Y es muy triste, aunque él, bueno, bueno declararon que ha ganado oficialmente las elecciones uh, con T. Pero Alfa con D. Pero bueno, ahora bueno, siguen unos conflictos en... Unas partes de un conflicto civil, una parte de Guinea Es muy, muy triste un país muy rico así. Y que yo que lo que tengo que decir es que todo el mundo tiene que decir a saludar al los joven para que él se tranquiliza a, a su gente. Y para dejar a este señor, ¿sabes? A ver, el qué va a hacer, ¿sabes? Porque. Nunca se puede, no se puede solucionar las cosas con la vivienda. Entonces, por lo que nos cuentan, la situación está intranquila eh, porque uno de los candidatos no acepta los resultados y ese candidato y a su alrededor, eh, pues lo que tú ves es que habría que animarle a dejar gobernar al otro e intentar tener un tiempo de tranquilidad en Guinea-Conakry a ver si pueden hacerse. ...recuperar el control de sus recursos... ...y funcionar un poco, ¿es eso? Sí, es esto porque Alba Cuande... ...bueno, él invitó a este señor... ...para que trabajan juntos... ...para... ...levantar el país... ...de esta situación muy difícil... ...en que está. Mira, Amadú, ...vamos pasando también a... ...otras noticias... ¿Perdona? Que antes de ayer hubo un golpe de estado en Madagascar. Va ¿No? a Yo creo que eso ya estaba obsoleto, que eso ya no se hacía, que. Que. Hombre tampoco el americano tiene que venir a enseñarnos y a traernos mal bien lo que tendría que hacer es quedarse en su casa Papilo system te quiere desaparecer Papilo system te quiere hacer hiriente Oye mi hermano luchamos por el bien este es un mensaje para poder crecer Oye my friend listen to my ruido. Este es el mensaje, muy no dejes que Babilonia te ponga una careta, esto es de nada de violencia, máximo respeto para todos los presentes, te importa tu color, inteligente Bueno, una cosa que se puede hacer por Pachamama, por la tierra, mañana a las 12. Ana, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué cosa se puede hacer? Yo creo que mejor que lo diga yo Papilo insistente quiere desaparecer. Solo es uno tu destino La solución La tienes en tus manos Cambia ahora Porque tus actos no, son vanos Donde quedaron Tus palabras de hermandad Todo es palacio Empiezo yo, yo, vale. Eh, tengo entendido que mañana va a haber una manifestación en contra del catálogo de las especies protegidas porque lo que se pretende hacer es un puerto y, y tirar al huerto todas las especies que pueden haber por allá. Es decir, otro, otro más. Es decir, se insiste en más de lo mismo para sacar adelante unos negocios de unos cuantos guripas que hay aquí, que son los que tienen interés. Pero, a mí, fíjate bien, fíjate bien, sería incluso hasta de aguantarme y reprimirme, pero me da a mí que ese puerto, ese puerto, no va a ser para traer contenedores precisamente. ¿Ese no se va a construir. No llega a buen puerto. Ahora en varios idiomas Véngale En Bolof. ¿Ah? Mañana a las doce En la Plaza de la Candelaria En Santa Cruz Antiguamente se llamó Plaza de la Constitución en la Plaza de la Candelaria de Santa Cruz, el sábado 20 de noviembre a las 12, concentración contra el manejo de los catálogos de las especies para construir un puerto. Contre le nouveau programme, le nouveau port qu'ils vont construire. Amnen benen <tractical> manifestation <music> place à principe suba 12h, suba 6h midi. manifestatie manifestation yampande.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 Animal y a de animal que se ha hecho en el mundo, y que se ha hecho alimentar. Si se ha hecho un animal, se ha hecho que se ha hecho un animal que se ha hecho un animal que se ha que un que que que que que que se de Tenerife se fait face de des de cabildo de de, de Tenerife. Get the die of party. Bien. Bon enfin. Yo lo digo en català. Sí. en català. Jo en pampara jo. Demà a Miseria am deixat tots a la Plaça de la Candelaria, prop del del govern de Canàries o del Cabildo. ...per fer een manifa... ...en contra... ...del plan... ...de retreure... ...el catàleg... ...d'espècies protegides... ...per fer un port... ...que no servirà... ...ni ha de servir... ...per a res. Tots... ...a les 12... ...a la plaça de La Candelària. Entre que aprendemos o nos llamas al 633848 o nos mandas un correo a puentehumano@gmail.com entre que aprendemos a decirlo en guanche, vamos a decirlo en árabe que tampoco está tan lejos. Gedan, inshallah, fi Santa Cruz, fil Shardas Candelaria, ad Saga, ad Zania, o y eh, la... Eh, did al puerto de Granadilla. Tema, a la Plaza de la Candelaria, a 12 dus a... Contra el puerto de Granadilla, contra el nuevo programa. Sinis sinis sochoma, sinis sohoma, ka bebe e karonintemwa anni rulama nekanya tanekanya tan infla. Ambi manifesta son ke Plaza candaria ka kunke miye purke bafeka porto, de la cruz, dan goeie baaf ik een manifestatie, want ik heb pruik al kleke, ke ik ken soms pruik al logwa, pruik en ik al ni, niemand vindt iedereen, dan goeie baaf ik al Tomorrow at focus, o'clock in Santa Cruz and no no no no no Rechazando siempre al falso apego. Oh no, música de paz, música de amor. Tomorrow at 12 o'clock in Santa Cruz. PLAZA CANDELARIA, CANDELARIA SQUARE. In Santa Cruz we have a manifestation against the new port that won't construct and won't uh, build in Granadilla. No oh, no. es base siempre el buen desenlace y el poder que tienen las personas cuando nacen para corregir los errores que otros hacen yo recuerdo que hace tiempo no tenía sentido tratar de reparar malos actos cometidos ya sea por la ignorancia o por jamás haber tenido una buena educación espiritual que haya instruido a la esencia del camino que el humano ha perdido oiga amigo pero usted está en contra de ese puerto con el trabajo que nos va a dar a todos nosotros Entre La circunstancia espiritual y la ilusión Poco a poco todos vamos cayendo en previsión Hospital, eh. La consecuencia de una falsa evolución Ah, que no hay hospital en el sur, no importa Pero tenemos un puerto en Granadilla En el corazón personalmente No veo sentido tener que estar viviendo Reprimido en un sistema Sucio y corrompido, las ciudades Ya no son un lugar fino sino Con que la cuchilla que hay, ustedes no quieren un jugo Que nos hacen vivir con angustia y paranoia, haciendo que les espanto nos perturbe la memoria con miedo eufórica. mal puerto te parta pero saben que avanzarán todos los que tengan fuerza iguales se salvarán, solo los que nunca dejen de luchar, renacerán los valores de una verdad de esencia, que tocará nuestra conciencia, así vendrán nuevos tiempos llenos de amor y de paz se borrarán, bueno Amadu, nos sigues escuchando A ver, a ver, a ver. Amadú ¿nos sigue escuchando? Parece que hemos perdido la llamada de Amadú. Bueno, lo que se recupera. Vamos a ver. Eh, hay algunas noticias muy positivas. Algunas, pero que muy positivas. Que se van quedando ahí porque es tanta la porquería de, bueno, escuchar que no se respetan los derechos humanos. Que uno se queda bloqueado, pero esta semana, al menos que yo sea consciente, ha habido gente eh, informándose sobre el Sáhara en dos lugares como mínimo muy especiales. Son dos institutos de la isla donde han acudido personas del colectivo, una persona del colectivo Sáhara Acciones que estuvo en el ayun, que fue golpeada por la policía, que documenta, que cuenta, que sabe... Que sabe perfectamente que, que no, que no, que no, que, no hay, que no hay respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental, que hay una situación de abuso, y entonces, amigas y amigos, en el Instituto, en dos institutos del Sur, esta persona vino, explicó, respondió a todas las preguntas, y profesores y alumnos pudieron tener. Una versión directa, no de periodistas, no del gobierno marroquí, no del gobierno español, sino de personas que directamente han visto lo que ocurre. Que es una versión más, me acuerdo como decía esta persona, Carmen Roger, le decía a los alumnos, consideren que yo les digo lo que les digo, es otra versión de lo que ocurre, contrástela con las otras, escriben y procuren encontrar la verdad. Y actuar en función de ella. Pues estos dos institutos que recibieron la visita de Carmen Roger hoy estaban aquí en la laguna con, la, con el colectivo de amistad con el pueblo saharaui participando de varias actividades. ...en el local de la Asociación de Amigos de Pueblo Saharaui... ...una charla, Abu Tarbush... ...y bueno, básicamente yo creo que hay que decir... ...que no nos olvidamos del Sahara... ...que estamos conectados... ...que en cualquier lugar donde los valores... ...y la formación integral del ser humano tiene que estar... ...hay que hacerse conscientes... ...y en los centros educativos también... ...los jóvenes tienen un poder enorme. Tienen unas herramientas aquí en Europa, en Canarias, en Estados Unidos, en los países donde tienen acceso a la comunicación, tienen un poder enorme para transformar la realidad. Pero para eso lo más eh, es difícil si no tienes una comunicación directa con la gente que está sufriendo los atropellos. Es posible comunicarse. Hasta hace un momento estaban hablando ustedes con Amadouba, un maestro en una escuela del norte de Senegal, donde el promedio de alumnos por aula, debido al aumento continuado de las dificultades económicas, está pasando de una ratio de 60 alumnos por clase a 80 alumnos por clase y siguen luchando. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. comenzar eh, este encuentro que vamos a tener hoy y mañana con Ángela, Ángela Volpini que creo que la mayor parte o una buena parte de las personas que están aquí pues ya la han escuchado en otras ocasiones y que ahora no, vamos, va a conversar con nosotros acerca del de, de proyecto de la vida. Nosotros hemos ido caminando en la evolución desde la inconsciencia a la conciencia. Y se trata de ver eso, nuestro caminar, la evolución, aunque sin participación consciente. ¿Qué proyecto se ha transmitido y hemos vivido? Esta es nuestra situación. Eh, eh, nosotros hemos aparecido en este mundo con lo mínimo, como seres de posibilidad infinita, ma da de desarrollar que no estaban desarrollados, estábamos lo mínimo. Eh, esto es nuestra situación. Tenemos que eh, cambiar un poco eh, la visual. Eh, en nuestra generación hay una pregunta de conciencia muy más alta, que ne eh, Kee ne da una prospectieva voor un voor een un i een soffermentum mas per l'otro. Porqué ee in un momento de eh, de cambio, de cambio epocal. I i nosotro següimó un poco la postura eh, de siempre. Buscamos que alguien ne hace hace esto cambio. Esto cambio podemos hacerlo solo nosotros. Cada ser humano tiene un deseo muy profundo, muy profundo de ser más de aquello que es. Un deseo lo, que lo inquieta, que lo, no lo hace estar tranquilo, pero eh, no tiene la, valencia, se dijo, la valentía la de, de creerlo su, su raíz, su fundamento. Es posible darle una respuesta a, a este deseo de ser más de aquello que no es. Escuchado, eh, en un vídeo que tenemos cortito aquí, eh, lo hemos rescatado de la página web La EPAF, que es la Escuela para Aprender a Vivir, donde está conversando Boni, Bonifacio Cabrera, con Ángela Volpini, Y lo ponemos a propósito de que mañana también, durante toda la mañana del sábado y la tarde y, y el domingo, vamos a tener la, la suerte de contar con ellos dos, porque eh, se sigue insistiendo desde la EPAF... Mmm, ...de hablar sobre la vida... ...de hablar sobre el amor... ...de hablar sobre la muerte... ...y en este caso... Eh, ...este encuentro trata... ...de realizar una serie de conversaciones... ...sobre la vida y el vivir... ...¿por qué sobre la vida y el vivir? ...dice Bonifacio... ...porque en lo más profundo de nosotros... ...no estamos de acuerdo con el vivir interno que tenemos... ...suceden situaciones dentro... ...que indican que queremos... ...deseamos y anhelamos otro vivir. La pregunta es, ¿es así? Vamos a conversar sobre eso. La aurora de nuevo yo Escuela para aprender a vivir. Para vivir. Sí. e p Es en internet. Sí, ahí pueden localizar eh, vídeos. Eh, el programa que me, la escuela en sí empezará en enero. Creo que es a partir del 17 de enero. Pero ahora en noviembre tenemos este encuentro que es intenso y va, vamos a conversar sobre la vida. ...y a reconocer en nosotros mismos, en nosotras mismas... ...cosas que pasan dentro de nosotros... ...dentro de nosotras... ...y que no solemos comunicar... ...y bueno, es una oportunidad para comunicarnos nosotros a niveles internos, ¿verdad? En el instituto donde trabajo... ...se hizo un minuto de silencio... ...por el Sahara, este miércoles... ...cuando nos visitó Carmen Roger... ...y es difícil llegar a un minuto de silencio cuando se está todo el tiempo en medio del ruido, sin embargo, en ese minuto de silencio, sea como sea, como mínimo, te tienes que escuchar a ti mismo, ¿no? Mucha gente en Marruecos luchando por la dignidad. fondo es prohibido, prohibir de Caetano, Caetano Veloso y otros amigos, amigas y creo que si todo está bien ahora tenemos que estar conectados, este cayuco debe estar conectado con un local que hay en la laguna que se llama Taime, es así? Sí, buenas noches Buenas noches, Monse ¿cómo estás? Buenas noches Rafa, pues aquí estamos en plena actividad con Hola, mucho movimiento José, te saludamos todos, estamos yo soy Ana Manolo, Yosufa... Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. <risa> buenas noches. ¿Qué tal? Muy, muy, muy buenas noches. Taime es un local social autogestionado donde la gente va a hacer actividades, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. No solo las personas, sino además diferentes colectivos que participan activamente en pues, actividades de todo tipo, desde culturales de tipo más social, eh, eh, de reflexión también sobre temas que nos interesan y la verdad es que desde hace muchos años que este centro social eh, viene haciendo un trabajo yo creo que importante aquí también en La Laguna, con nuestro pequeño granito de arena y, y donde además nos sentimos muy bien acompañadas y acompañados. Bien, mira, nos puedes contar ahora mismo, se oye que hay ambiente, ¿cómo, es, cómo ha sido esta tarde, cómo está siendo en Taime Bueno, pues no sé si me escuchan bien, porque se escucha muchísimo... Te oímos perfectamente, bien, bien, bien. <ríe> y la verdad es que llevamos un mes de noviembre con actividades interesantes y de diferentes tipos. Este mes nos hemos planteado, eh, aunque hay distintas líneas de acción, pues sí que centrarnos en varios puntos fundamentales. Uno es el, pues, eh, la situación de, de las mujeres, porque como saben... El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género eh, y hemos querido hacer actividades relativas a, a ese hecho. Hoy, desgraciadamente, conocemos de última mano que se ha producido un asesinato de una mujer en Canarias y, bueno, es un tema que nos preocupa muchísimo y que está incluida en nuestras actividades eh, para este mes. Eh, y también pues, eh, otros temas, eh, los eh, centros de menores ha sido un tema que nos hemos querido abordar y que precisamente pues, hoy hemos tenido una mesa redonda, donde hemos eh, intentado abordar ese tema como un acercamiento, porque es muy difícil eh, hablar de centros de menores con la cantidad de tipos, con la cantidad de situaciones problemáticas y lo complejo eh, que, que es un sistema, eh, como son los centros de menores, que no es nada simple y no es nada no es nada puntual y que nos da para muchísimo debate. ¿no? ¿Es eh, una asociación quien ha presentado el debate? No, el, el, digamos la mesa redonda sale como propuesta de la Asamblea de Taime, porque eh, saben que en esta asociación eh, pues un poco las, eh, las decisiones que se toman se toman de manera horizontal en la Asamblea. Eh, pues los temas que nos preocupan, los temas que nos interesan, y uno de ellos era, era este y bueno pues tenemos la suerte de que conocemos a muchísima gente que le gusta participar y que aporta su experiencia o su formación o, o su experiencia vital también que es importante, ¿no? Y este tema sale de desde, desde la propia, desde el propio colectivo de Taime, pues como un tema a debatir que nos interesaba muchísimo, ¿no? Y... Eso ha sido esta tarde, ahora mismo todavía, todavía está la gente por ahí, ¿no? Sí, todavía. Se estamos? puede tomar algo también ahí echarse un refresco, ¿no? Sí, ahora mismo tenemos todavía en activo eh, esa, esa, pues el final de esa mesa redonda, ya un poco más práctico, un poco más distendido. Y, y bueno, y al mismo tiempo, pues con toda la preparación de los actos que se van a hacer en contra de... De, de la violencia también para conmemorar este este día 25 de noviembre vale y mira y qué actividades tienen así próximamente pues desde eh, la próxima semana el beñesmer de las flores que que se va a hacer en Taime por el colectivo canarias hasta pues esas actividades el 25 que van a ser fuera de Taime que se van a hacer en la calle eh, la en la misma laguna un poco para exponer nuestro, nuestro rechazo a la violencia de género, que vamos a sacarlo a la calle, pues el propio 25, el viernes 26, eh, una charla sobre el municipalismo libertario también, eh, mesas redondas sobre educación, conciertos, bueno coloquios, charlas, una charla muy interesante que vamos a tener el martes 30 sobre mujer y guerra en Afganistán, eh, por el colectivo La Asociación de Mujeres Afganas, eh, que se organiza también desde el MOC y bueno, la verdad es que... ¿Asociación es de, de Mujeres Afganas? Sí, eso lo vamos a tener, lo tenemos previsto para el martes 30 ¿Van a haber mujeres afganas en Taime el día 30? <ríe> bueno, no es tanto como así, vamos a tener una charla eh, uh -huh. de una mujer que que hemos tenido la posibilidad de contactar y que va a venir a Tenerife y va a estar en varios lugares y uno de ellos va a ser en Taime, ¿no? El martes 30. Oye, porque yo creo que sí que las mujeres afganas no salen en la tele con zapatero normalmente, ¿no? <risa> bueno, yo creo que hay espacios, afortunadamente pocos, aunque seamos pocos, pero en Taime intentamos tener un espacio. Taime además Tajime, como, como se pronuncia, significa lugar de encuentro, ¿no? Y, y es un espacio donde intentamos que haya cabida no solamente lo que sale en la tele, en los medios tradicionales o en las radios tradicionales, sino lo que no sale también, ¿no? Y para ¿Qué? nosotras siempre es un placer y nosotros poder contar con gente que, que le gusta participar de este espacio, donde no se oyen, a veces, o se oyen voces que a veces en otros espacios eh, pues no, no aparecen, ¿no? Pues, Nos puedes contar un poco les la comento, palabra. No, aunque, aunque saben que, que, bueno, que Tajime tiene un blog y siempre, o se pueden pasar por aquí y ver las actividades que se hacen o, o entrar en el blog que, que, se, que se tiene pues, para, para conocer un poco las actividades que se organizan desde este colectivo. Entonces, Monse, la cosa sería que hay un lugar en el mundo llamado Tajime que está en, en la laguna ¿dónde? Mira, Casa Tajime es, como decíamos, un centro social... ...que está en la calle Doctor Marañón, número 3... ...en Barrio Nuevo, La Laguna, en Barrio Nuevo... ...casi muy cerquita del centro... Eh, y todo el que quiera y toda aquella que quiera puede venir, participar eh, y, y estar en las, en las actividades que se hacen, ¿no? Queremos que la gente además participe, es nuestra filosofía también. Sí, yo he escuchado que ese local controla el ayuntamiento y gobierno de Canarias decide todas las actividades. <risa> bueno, la verdad es que somos un grupo de gente joven, Y no tan joven, también es verdad, eh, pero mucha gente joven que un poco decidimos las actividades entre nosotras y entre nosotros en base a las cosas que nos preocupan. Pero ¿no? eso es atraso, ustedes no tienen capacidad crítica para decidir bien actividades, ¿por qué no dejan gobierno que decida él? Escu es que no te escucho bien. ¿Por, ¿Por qué no dejan gobierno que decida él, el gobierno, las actividades y no ustedes? ¿El ¿Gobierno no tiene más capacidad de decisión objetiva que ustedes? No, yo creo que hay espacios para todo El gobierno tiene su espacio En el que se manifiesta Y en un centro como este también el espacio es nuestro no Mira, el Monse, espacio lo construimos entre todos Y entre todas Sí, Monse, yo que tú no haría mucho caso De quien está hablando Porque ahora mismo es una interferencia Que a veces nos, nos pasa Que se llama el doctor Cabronich <risa> Y este entra de vez en cuando, ¿sabes? No sé cómo coge, coge la onda. cómo ¿no? coge la onda y se nos cuela el jodido este. Últimamente nos dejan hablar, asesor del Banco Mundial, en programa suyo. Porque esto es censura. Es no lo censura. No en programación, la verdad. El asesor del Banco Central no lo tenemos en programación. ¿no? Lo pasaremos por asamblea, a ver si. <risa> Bueno, la verdad es que es interesante que, como, no sé, no, yo creo que toda la gente que hemos participado de Taime nos guste más o menos. Lo que nos parece importante es que podamos decidir y, y entre todos de manera horizontal lo que, lo que queremos hacer, ¿no? Y sobre todo con, la, con las cosas que queremos hacer. Hay también cosas mucho más lúdicas, ¿eh? que también lo digo, y no solamente tan serias, ¿no? Como desde talleres de guitarras hasta... Eh, pues eso, pues días de bizcochón y chocolate y, y, y cosas así, ¿no? Que donde también podamos pasar no solamente un, y tener un espacio de reflexión, sino además pasar por un encuentro lúdico, festivo, de, de juntarnos, de conocernos y de y de estar, ¿no? Y de participar cada una y cada uno en la medida que quiera, ¿no? Monserrat, eh, antes de que entrara en el aire eh, decíamos que el sábado a las 12 de la mañana Vamos a ir a, un, a una manifestación en contra de, del nuevo catálogo de especies Y lo decíamos en árabe, lo decíamos en bolof, lo decíamos en Perl, Lo decíamos en catalán, lo dijimos en inglés, lo dijimos en francés ¿Taime va a hablar el sábado también? Mira te escucho muy bajito, muy bajito, porque aquí hay mucho ruido y, y la verdad es que con bastante dificultad. Bueno, mejor te hago la pregunta en persona, entonces. <risa> bueno, pues pásate por aquí si quieres y lo, y lo, y lo hablamos, porque ahora mismo, como ya la, la actividad está un poco terminando o, o la gente está, digamos, en un momento más distendido de las actividades que se están haciendo, se oye bastante, con bastante ruido y me resulta un poco difícil escucharla Nada, pues desde aquí, desde Irradia, darte las gracias por haber entrado a estas horas y con todo el trabajo que tienen y que pronto nos vemos. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias, Rafa. Gracias a ustedes también por... Nada, pues, ya saben, siempre que quieran pueden entrar aquí, no hay problema. Pues muy bien, muy bien. Y ustedes están invitadas y invitados a venir cuando quieran, lo saben, ¿no? Claro, <risa> para allá vamos. Un besote. Un beso muy grande para todos, ¿eh? Hay una palabra y hay una etnia en Colombia que se llama Payumat y hay un Payumat en la red con quien estamos intentando conectar. No sé si Payumat nos escucha. Payumat. Hola Payumat. Sí, ven que queremos escuchar a Payumat, pero hay problemas para oírle. una vueltita por Resistencia Saharaui y, y Resistencia Saharaui es una web una es web, un sí. Facebook también claro. es un todo continuo de noticias sobre el Sahara son los últimos que acaban de poder salir vivos de allí uh -huh. la, la, ahora parece ser que van a permitir entrar periodistas del de mundo y del país, solo del mundo y del país Después de todo lo que ha pasado y cómo y de qué forma y patatín y patatán. Vamos a ver. Eh, Ana, me comentabas respecto a Sáhara, hay una iniciativa radiofónica que ya tiene un tiempo de duración. Que lo hacen, en este momento son sobre todo dos chicas extraordinarias. Eh, y se llama Más Voces Sáhara. Sí, el programa es un boletín radiofónico diario que se sube a un servidor que se llama Unión de Radios Comunitarias de Madrid. En este servidor pues, es, eh, se escucha el programa en, en todas las radios eh, que estén vinculadas y de alguna manera también lo estamos difundiendo, difundiendo a través de internet y a través de nuestra, nuestra, nuestra, nuestros vínculos más próximos. Eh, decirte, Rafa, que eh, no es que... Es, no solamente habemos dos personas, hay mucha más gente hay gente que ha empezado y ahora físicamente no están pero son son alma de este, de este boletín radiofónico Más Voces Sáhara 24 horas y nombrar a Pili que está en Haití ahora y que, que ha sido la, la promotora y coordinadora de todo este trabajo de locución, de fuentes de información y de edición y que ahora estamos intentando como, podam, como podemos con esta ausencia eh, tratar de sacar el, el programa todos los días pero no solo hay dos personas hay eh, varias personas que están muy muy interesadas y también hacen bastante trabajo ¿no? y bueno vamos a intentar que, que que al final sea un grupito estable ¿no? enhorabuena porque son Cinco minutitos que se oye muy fácil, que las radios los pueden programar en sus emisiones y son cinco minutos de Derechos Humanos, de Derechos Humanos en los territorios ocupados, de gente que, que actúa con el Sáhara afuera también y están ustedes recibiendo la información directamente de los Fuente. activistas de Derechos Humanos saharauis. Sí, sí, de fuentes originarias de, del Sáhara. Sáhara Preservice, eh, Resource Watch, creo que es otra, Poema Libre del Sáhara. Bueno, Resistencia Saharaui o Tenerife con el Sáhara también son páginas importantes que hay que señalar, que hay que notar. Y, y bueno, en ese estamos, que, que no nos calle nadie, que no nos calle nadie. Que no nos calle nadie. Mira, en territorios ocupados minuto a minuto es otra web, territorios ocupados, minuto a minuto, no dejan de aparecer las cosas que no nos salen en los medios. Por ejemplo, a las 19.35 se publicó Ayer anoche detuvieron a Brahim Busufa. Entraron a su casa en busca de su hermano y le llevaron a él. A las 19.37 publicaron Están haciendo redadas por el desierto en busca de jóvenes saharauis Y a las uh, un poco más tarde, a ver, a, a, qué hora? a las 18.37, antes en realidad, publicaron un poema que se titula La Rosa del Desierto y que dice en su primera estrofa así. Hasta el ayún se fueron a recordar al mundo, a un mundo sordo y ciego, que hay un pueblo expulsado, que hay un pueblo sin tierra. ¿Dónde estará mi amor? Quien al cumplir quince años ya me escribía, tú eres como una bella rosa en el desierto. Esta Manolo es la canción de la Intifada, la Intifada Pacífica Saharaui. Y ese, ese es el ritmo del desierto, y una parte del ritmo del desierto ha llegado ahí hoy a unos jóvenes canarios que se acercaron aquí al comité, a la asociación de amistad con el pueblo saharaui y que pudieron celebrar una ceremonia del té y esta música Proponemos que la combinen en su mente y la sientan mientras esta noche y mañana aprovechan para bailar, aprovechamos para bailar con otras músicas como por ejemplo esta... Hop. <laughs> Again, hop! la <laughs> <Down. laughs> I have so much to tell you. I never loved a man more than. Man. Hey, boys! Did you ever see a more splendiferous crash? You have to, huh? Hey! You laugh! <laughs> you, saw, you saw how they all right. Especially the, the, the monks! <laughs> the third time! The third time was the best! Nothing left! Hey! <laughs>